Bueno, como vos bien dijiste, Maurito, esto es、eh, un intento más de mostrar,、eh, no sé si demostrar, porque yo creo que la, tenemos un sector de la sociedad que nos, que nos acompaña y que ve cómo estamos trabajando y, y nos sentimos realmente acompañados. Y tenemos otro sector que es,、eh, que es el sector, digamos, de, de la gestión, donde nosotros,、eh, bajo diferentes formatos, necesitamos que vean cuál es、eh, el Estado, Les diría que hasta casi personal de cada uno de los compañeros y compañeras que están, que están laburando y que están poniendo el cuerpo desde hace ya casi un año y medio en esto. s í、eh, No es desconocido por todos y todas que eh, eh, la situación de precariedad laboral, que esa es, es una de, de las cosas que más nos inquieta y nos, nos angustia profundamente, profundamente, es. Es Tristísimo, chicos. a ver, personalmente yo soy plata permanente, pero es tristísimo ver a un compañero esperando cobrar、eh, después de tres o cuatro meses de, de prestación de, de un servicio, en este caso de enfermería, que es el sector por ahí donde yo más,、eh, más cercana estoy, más allá de que, como decís vos,、eh, se han sumado otros sectores.、Eh, pero bueno,、eh, A mí personalmente me, me, me angustia mucho el tema de la precariedad laboral. Por ahí mi compañero Sergio les puede llegar a mostrar otras, este, otras de, las, digamos, de, las, de las cuestiones que necesitamos. Necesitamos que la gestión digamos, se ponga las pilas por nosotros. Como decíamos, conocer de primera mano qué hace un trabajador o una trabajadora、eh, aquí en el Hospital Luciamolas en plena pandemia. Contanos vos, desde tu lugar, qué están haciendo y sobre todo qué están viendo que no están este, atendiendo las autoridades. A ver, ¿qué estamos viendo? Y Estamos viendo una realidad que ya te digo, hay, algunos la ven, otros intentan verla, eso está bueno también porque nos, nos pone en un lugar de, de intento de empatía, y hay otros que la verdad, a ver, yo voy a usar el clásico cabeza de termo, perdonen, pero hay gente que se presta a, a, a, a, a esta estigmatización. ¿Y qué es lo que vemos nada no, no tenemos mucho tiempo para ver nada porque la verdad es que pasamos mucho tiempo acá adentro yo trabajo en un sector que es terapia terapia intensiva en este momento pertenezco a otro sector estoy en terapia intensiva porque bueno es digamos el lugar donde hoy más demanda el、eh, nuestro trabajo pertenezco a otro sector pero bueno mientras dure esta <coughs> este caos que estamos viviendo、eh, trabajo en terapia、eh, y es、eh, trabajo permanentemente estar al lado permanentemente circular en un espacio de, de, de, de, de, de carga viral permanente、eh, y donde no hay no, no hay no. Casi que,、eh, yo charlamos á b con unos compañeros y decíamos que incluso estamos casi como alienados en esto, viste, hasta nosotros nos prestamos a veces sin querer esa alienación que tiene que ver con que hay que cubrir guardias, ahí estamos, hay que cubrir guardias pagas, guardias pagas, que ese es otro de los reclamos, necesitamos que se suba el monto de la s guardia s paga. s ¿Me e n t e n d e s Necesitamos, son, son、eh, pedidos reales, necesitamos que se suba el monto de una guardia paga porque esto implica trabajo extra de un laburante, implica más horas de exposición al lado de, de, de, de, de, de, del virus y、e、implica los resultados que muchas veces se dan, que、eh, compañeros aislados, compañeros contagiados, le v a o sea, permanentemente no podemos lograr contener un grupo de trabajo porque se contagian cinco, Vienen cinco compañeros, tenemos que formarnos entre todos de nuevo, se levantan tres, o sea, es permanente esto. Entonces, ¿cuánto están pagando una guardia paga? Una guardia paga, a ver, Sergio, si me das una manito, porque alguien hay... se... Una guardia, buen día, ¿cómo les va? Es una guardia de seis horas de, un, de personal no profesional, llámese enfermero, este, que no es licenciado, una ¿Me guardia,、no、claro, más llamado no profesional, exactamente, cobra 1.600 pesos por seis horas extra. De trabajo es por fuera de las horas que además cubrimos como guardia de servicio. Es un aporte que hacemos todos los enfermeros, la gran mayoría, para poder sostener el sistema de salud que se está cayendo a pedazos porque lo sostenemos los trabajadores, no lo sostiene la patronal. Para que entendamos, un trabajador trabaja sus horas normales y esas seis horas e extra cobran 1.600 pesos. Correcto, yo por ejemplo te doy siempre, yo cobro guardias en el CAR, que es uno de los servicios que está este, con, con mucha más demanda, en realidad todos los servicios tienen excesiva demanda, y por hacer seis horas extra de trabajo me pagan 1.646 pesos con 75 centavos, a un promedio de 260 pesos la hora, una cosa así, lo cual si n d e s mereces trabajo de nadie, este, una empleada doméstica cobra entre 400 y 500 pesos, eso, eso te da la pauta. ¿Cuánto deberían、eh, cobrar por esas guardias de seis horas? Mira, hubo i e r n muchas propuestas en su momento y en algún momento se arregló poder este, cobrar las guardias estas con un este, pequeño incremento. s í Pero la realidad es que nuestro trabajo este, tiene que ser valorado y nosotros creemos que tiene que ser el doble de lo que nosotros cobramos. Pero en realidad no te puedo decir números porque para eso están los contadores. Este, lo que sí creo que tiene que ser valorado como tal, porque está, todo el tiempo está bastardeado, ninguneado, pisoteado y encima sometido a un estrés este, que la verdad que no muchos, de, no muchos enfermeros y enfermeras vamos a salir bien de esta situación psicológicamente. Nosotros transitamos la muerte cotidianamente. La gente no tiene ni idea lo terrible que es ver、eh, embolsar a un paciente, ponerlo a un. A un paciente que estuviste atendiendo 3, 10 días, 15, p o n e r n o en una bolsa negra, y después de ahí pasarlo al cajón. Es algo que no lo, no lo va a ver nadie, y nadie lo puede contar más que los enfermeros.、Eh, los funcionarios algunas veces apelan a. Eh, que eh, un momento como este pueden llegar a mejorar las condiciones de los trabajadores.、Eh, por supuesto que les agradecen todo el trabajo, pero uno pregunta desde afuera, en un momento de pandemia, que ustedes están reclamando mejoras laborales, ¿cuándo, si no es este momento el que podrían mejorar? ¿Ustedes lo piensan así también? Es que, es que ya llevamos un año y medio de pandemia, no es que es algo, digamos, que, que... Que sale de un momento determinado hoy. Esto, esto es el desgaste de un año y pico que llevamos trabajando a destajo, donde hemos visto que para los aplausos y para la foto y para foto s de pan y circo están. Pero después el señor gobernador, el señor director del hospital, no existe. Los enfermeros no existimos para, para este sistema de salud. Existimos sí para trabajar, sí para exigirnos, sí para meternos más camas de terapia, sí para este, someternos a. Jornadas laborales donde estamos cuatro o cinco horas con la protección personal dentro de un servicio, es que salimos con terribles dolores de cabeza, eso la gente no se imagina. Y peor aún, peor aún transitar toda esta situación con las angustias que nos, to nos toca llevarnos a la casa, porque nosotros somos seres humanos, no somos máquinas. Nosotros, este, ver el, el padecimiento, la muerte, lo que te conté, lo terrible de acostumbrarnos a ver un cajón dentro de un, de un servicio donde trabajamos para curar gente, no para meterla en un cajón. Nos va, nos va a jugar una pasada este, terrible en nuestra psiqui, y eso lo sabemos, pero nadie se ocupa de eso, nadie. ¿Alcanza el personal para las camas de terapia para atender a los pacientes internados?、Eh, no alcanza por, por cuestiones que quizás tengan que ver con otra, con otra situación, pero la realidad es que、eh, mandan chicos estudiantes y a nosotros nos somete a un doble trabajo, porque no es, que, no es que los chicos no le pongan voluntad, no es que no colaboren, al contrario, tienen toda la predisposición. pero a mí como enfermero responsable de un servicio responsable de un paciente me somete a estar más presente en el momento de trabajar cuidar a mi compañero cuidar al paciente y cuidarme yo sí, digamos precario porque si tuviera si no tuviera en pandemia tuviera la posibilidad de elegir no laburaría por esa plata olvídate olvídate nosotros trabajaríamos este, mucho más relajado yo no tendría necesidad de matarme laburando entendés como un montón de compañeros digo yo porque realmente yo cubro guardias en casi todos los servicios y la realidad es que este, este tiempo ha sido este, como, como si hubiera pasado un tsunami. Nos ha dejado d e v a s t a d o s Esto que comenta mi compañero Sergio, los dos laburamos en terapia en este momento. Hay una realidad que es histórica. El tema de la precarización laboral, chicos, no es algo que tengamos que estar、eh, metiéndole pila para solucionarlo ahora, es algo de, de, de, de, que llevamos desde hace muchísimo tiempo. También es verdad, hace un ratito charlábamos con Mauro, el tema de que si nosotros hoy no tuviésemos a, a todos estos pibes y pibas que, que están saliendo de la universidad, que con seis materias aprobadas están trabajando y están colaborando y están haciendo un trabajo impresionante, obviamente que nos hubiésemos caído, obviamente que este sistema se hubiese caído. ¿Qué es lo que se quiere mostrar? Bueno, no sé, nosotros la verdad es que nos metemos ahí adentro, nos ponemos, nos tapamos de arriba abajo, de pies a cabeza, estamos dos, tres horas con los pacientes y... y... Y vemos esa esa es nuestra la es realidad que vamos a terminar volcando la c a t a n g a y mucho lo vamos a hacer porque como dice ser que estamos preparados para acompañar al paciente y sacarlo que se vaya a su casa no meterlo adentro de un cajón a ver y decimos meterlo adentro de un cajón incluso con esta necesidad de que alguien vea esto esto es real sí Los pacientes se meten adentro una bolsa y lo metemos adentro de un cajón. Es complicado. Que el sistema de salud ha estado, sí, ha acompañado, hay muchas cosas. Pero nosotros acá hay que p o n e r e l lomo, hay gente que viene un año y medio así, más la historia que tenemos de, de, de, de, de,、eh, complicada siempre a nuestro sector.、Eh, entonces me parece de que es hora de tomar decisiones este, importantes y efectivas que tienen que ver sobre todo con esto de la cantidad de horas que le metemos y que no son, sobre todo el sector de enfermería, es cierto que ahora se sumó mucho,、oh, muchos otros sectores al reclamo, ¿sí? porque ver, las administrativas también hacen horas extra, los compañeros médicos y médicas,、eh, digamos, es un sector este, que complicado en algunas cuestiones, no queremos meternos en eso, pero bueno, lamentablemente a veces hay que establecer comparaciones y acá tenemos compañeros y compañeras médicas del sistema de salud, del sistema de salud pública, que también están súper angustiados en tener que decir llamar al levantar un teléfono y tener que decir s u esposo s u hijo s u hermano se acaba de morir esto están realmente angustiados por eso pero también sabemos de que ya les digo sin tener que entrar en comparación un sueldo de un enfermero de seis horas 1600 pesos y hoy tenemos que estar viendo sueldos mucho más abultados por guardias de cuatro o de ocho horas por convenios que se hicieron Con, este, con el sector médico. Y es sumamente angustiante, sumamente indignante, y, y, y disculpen, pero nos ubica en un espacio en que nosotros necesitamos mostrar esto. Necesitamos mostrarlo porque es mucha la diferencia.